¿Cómo voy a Borges? Eh, depende el nivel, pero sí siempre lo doy. Por lo que te decía antes, me parece un escritor que no se puede obviar, que hay que conocer. La escuela hoy en día suele tener una postura un poco derrotista, en el sentido de que se busca dar cosas muy cercanas a los chicos o muy simples. Y a mí me parece que la escuela está para mostrarles cosas de, de la cultura universal que son valiosas y que quizás no conocerían de otra manera. Los docentes somos como mediadores. Así que, en definitiva, eh, cuando trabajo con tercer año, cuando trabajo con primer y tercer año, trabajo más que nada poemas. Hay poemas de Borges que son muy accesibles porque están un poco desprovistos de todo ese aparato de citas que a veces son verdaderas, a veces son falsas, que son un poquito el obstáculo de su literatura. Y con los más grandes, quinto año o adultos, elijo los cuentos, que son un poquito más complejos, pero son deslumbrantes. Y para mí, los docentes somos mediadores, así que estamos ahí para para reducir las dificultades y para mostrar todo lo que hay de hermoso y de valioso ahí. Así que en general lo trabajo de esa manera y todavía es algo que, que no me resigno a, a quitar de mi materia. A, hay cosas que, que cada vez reducimos más, damos menos temas, sintaxis no, esto sí, esto no, pero sí o sí algún texto de Borges quiero que conozcan.